Alejarme del pueblo donde he nacido Pero es que no me deja el sentimiento Si tú supieras lo que yo siento, mi amigo Tal vez comprenderías mi sufrimiento Allí tengo mi viejita También tengo mis hermanas Una casita chiquita dos amigos de Navarra Si me alejo solo pienso Que jamás yo pueda verte solo pienso que jamás yo pueda verte porque aquel que es Diego no sorprende a la muerte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 persigue el bienestar de la familia y para conseguirlo hay que buscarlo, En la ciudad todos me hablan maravilla pero es que mi pueblito yo lo amo, Qué bonitas son las tardes de la vida campesina muy lejos de las maldades, de la ciudad maravilla y la situación me obliga a alejarme con mis penas una oración de rodillas De oración me obliga a alegrarme con mis Una oración de rodillas, te diré